Viernes 4 de febrero Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. Josué 24, versículo 15 versículo más conocido del libro de Josué. Yo y mi familia serviremos al Señor. Esta declaración de fidelidad no es pacífica. Debe haber grabado estas palabras con ira y con súplica. ¿Servirán también al Señor los que quedan? Josué teme por la fidelidad de los israelitas de los dirigentes de las diferentes tribus. Teme por la debilidad ante la tentación y terminar en adorar a otros dioses. Teme por el olvido de lo que Dios ha hecho a lo largo de los años con ese pueblo, desde la esclavitud de Egipto hasta vivir en la tierra prometida. En realidad, los más viejos desconfían de las fuerzas y de la fidelidad de los que le siguen. Esa escena escapada. La hemos vivido en nuestras congregaciones cuando escuchamos. Después de nosotros no quedará nada. Josué quizás desconfía de la herencia que deja, que no entusiasmará a muchos. Pero la herencia es la ley de Dios, es un tesoro. Nosotros hoy estamos como Josué. Los jóvenes desconfían de los consejos e ideas viejas de los viejos. Los viejos desconfían de la... Fidelidad, fuerza y compromiso de los jóvenes En 50 años de vida en la iglesia No he visto a ninguna que muera cuando mueren los viejos Ningún joven reniega de sus antepasados Y a su manera Continúan con la misión que Jesucristo nos encomienda Yo y mi familia serviremos al Señor Y los que... Me suceden, también servirán al Señor. Amén. Una reflexión de Atilio Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.